ocurrió ahí en la convención y en la previa también a ese encuentro estamos en comunicación con Elida Deana ella es eh, integrante de la red de mujeres radicales de la pampa. Elida Pablo te saluda de Kermés, ¿cómo te va? Buen día Pablo, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien, todo bien. Elida, a ver, eh, contanos eh, eh, qué pasó en la convención y eh, qué nos podés decir de, del encuentro. Bien, como vos lo mencionabas, el día sábado sesionó la Convención Provincial del Radicalismo eh, con eh, dos temas centrales que eran la renovación de autoridades partidarias cuyos mandatos eh, habían vencido en febrero de este año y se habían prorrogado hasta abril eh, con miras a renovar autoridades como establece nuestra carta orgánica y eh, en razón de la pandemia había sí algunas cuestiones a tener en cuenta como por ejemplo el tema de convocar a una convención, una asamblea presencial donde debían respetarse por supuesto todos los protocolos preventivos de COVID que eh, se han previsto para la provincia de La Pampa. Eh, así se hizo en la asamblea y eh, con la presencia de 69 convencionales sesionó eh, la convención en el recreo mercantil y eh, en el inicio del temario se trató la renovación de autoridades partidarias. En ese sentido hubo dos mociones, una que eh, decía que eh, debíamos renovar autoridades en los próximos 60 días, uh -huh. con el mecanismo que establece nuestra carta orgánica, y la otra que decía que se prorrogaban los mandatos hasta el mes de noviembre, lo cual, bueno, no quiere decir exactamente que sea hasta noviembre, pero por lo menos se abre la puerta para que los mandatos continúen prorrogados hasta noviembre. Uh -huh. En ese sentido fue la votación eh, que terminó con 35 votos, favorables a la prórroga, y 30 votos eh, favorables a eh, la postura de renovar autoridades en lo inmediato. El También hubo sí. dos abstenciones. Ah. Eh, Elida, el grupo de mujeres radicales que vos integras, eh, ¿qué postura llevaba y, y qué votaron? Eh, nosotros llevamos una postura clarísima, entendiendo que la historia democrática del partido radical eh, es muy clara en cuanto a la legitimación de las autoridades partidarias, pero también en cuanto a reconocer los derechos de todos los sectores de la sociedad. Y en ese sentido, nosotras íbamos con una postura que establecía la eh, activación de los mecanismos necesarios para renovar autoridades de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Orgánica, en los próximos 60 días con el llamado a elecciones, como de hecho lo han hecho en la provincia de La Pampa, el Partido Justicialista, por ejemplo, la misma Juventud Radical renovó autoridades hace muy poquitos días y eh, en ese sentido además en otros distritos mucho más grandes que el de La Pampa habían tenido renovación de autoridades partidarias hace algo menos de un mes en algunos casos. Entonces entendíamos que la pandemia no puede ser la excusa para que un partido con la historia democrática del radicalismo no renueve autoridades. Eso con respecto a la renovación de mandatos de autoridades. Pero también nosotras exigimos a la mesa provincial del radicalismo el reconocimiento del espacio que muy bien hemos ganado las mujeres en tantos años de militancia en el radicalismo y que representamos la mitad y un poquitito más del padrón de afiliadas, pero también la mitad y un poquitito más de la población de la provincia de La Pampa. Y así como el radicalismo reconoce cuatro líneas con sus respectivos colores, que habría que ver en este momento cuánto espacio representan esas cuatro líneas con sus respectivos colores dentro del partido, también reconoce a la organización de trabajadores radicales dentro de sus estructuras partidarias, reconoce a la juventud dentro de sus estructuras partidarias y reconoce por resolución del Comité Provincia a la red de mujeres radicales Pero esa red no está representada ni como red ni como espacio de mujeres radicales dentro de la mesa de decisiones. Y a esta altura que las mujeres tengamos que seguir explicando que podemos decidir por nosotras mismas, que tenemos pensamiento independiente, que además este movimiento de mujeres radicales que se ha conformado en la provincia de La Pampa es transversal a todas las líneas que tenemos capacidad para elegir entre nosotras a quien nos pueda representar, la verdad que es por lo menos un absurdo y va contramano de los tiempos. Y sería tragicómico para el Partido Radical que sigamos sin entender que la paridad tiene que ser real y no solo declamación. Eh, Elida, esto de la participación eh, que están pidiendo, el espacio que les corresponde, se lo plantearon al presidente de la UCR en la previa al encuentro y, y tuvieron la posibilidad de plantearlo también en la convención? Sí, sí, como lo mencionás, eh, previo al encuentro de la convención hubo una reunión solicitada por eh, una afiliada radical eh, por Silvia Crochetti, mm. a la cual concurrieron también eh, Diana Bonifacio y María Laura Gómez, afiliadas radicales de hace muchos años y eh, activas participantes de la vida institucional partidaria, y en esa reunión se planteó exactamente esto que yo mencionaba, y además eh, se planteó la posibilidad de armar una especie de mesa de diálogo donde esté representado el espacio de las mujeres. Um, ¿Y qué dijo, estar, qué dijo Pechín? El presidente del partido, cuando hemos hablado con él, eh, no, no pone resistencia a la propuesta, pero tampoco se avanza con la claro. propuesta. Y aquí hay una cuestión central. Eh, cuando fue ley la paridad a nivel nacional, se pudo haber hecho en la provincia de La Pampa una adhesión, o nuestra propia ley de paridad, en lo inmediato. Y el radicalismo en eso, a través de la red de mujeres radicales, estuvo a la vanguardia, eh, eh, armamos un proyecto de ley, de paridad, que fue presentado en la Cámara de Diputados por la eh, entonces diputada Marcela Colli, hoy mandato cumplido, y uh, hubo acuerdo entre todos los bloques, y ahí es el radicalismo, el justicialismo, más los otros bloques que integraban la anterior composición de la Cámara de Diputados, para que el proyecto no fuera tratado. Ah. Sí, Después, sí. De ese momento, que fue en el inicio del de, año 2018, eh, la ley de paridad en La Pampa quedó ahí, en stand-by, sin que se avanzara con su tratamiento. Cuando se plantea el tema de paridad de las elecciones del 2019, las mujeres en ese momento ya estábamos planteando que no era necesario tener una ley de paridad que obligue a los partidos políticos a cumplir con la paridad que hoy se ve en la calle y en la composición de la población, sino que simplemente se requiere la voluntad política de reconocernos como iguales ante la ley, ante la sociedad y ante las oportunidades. Bueno, eso no resultó, um, se armaron las listas teniendo en cuenta... Eh, la vigente por ese entonces ley de cupo. Eh, en el radicalismo se dio una situación bastante particular que es que al ir en un frente y eh, al tener vigente la ley de cupo, el bloque radical particularmente quedó constituido por cuatro mujeres y tres varones. Pero también se dio una situación que se repite en las estructuras partidarias y esto no es solo una cuestión del de radicalismo es también del de partido mayoritario aquí en La Pampa, que es el Justicialismo, y de otros partidos políticos, eh, quizá con no tanta eh, fuerza instalada en cuanto a eh, la cantidad de votos, pero sí con activa vida política. Eh, la situación es que eh, las mujeres y los varones que llegan a integrar la lista, en su gran mayoría son elegidas por tres o cuatro varones en una habitación, entre cuatro paredes, y las mujeres no somos parte de esa mesa de decisión. Elida, ahora, ahora tenemos... La sí, sí ¿Ahora? la perspectiva de género, que es un tema central en esta cuestión, no se respeta, mm. o se respeta muy poco, y... Que haya mujeres que integran las listas en todos los partidos no quiere decir que haya perspectiva de género en esos partidos. Claro. Ese es justamente el punto en el que nosotras hacemos hincapié y por eso decimos que las mujeres como decisoras políticas tenemos que integrar las mesas de decisión. Claro, sí, sí, es el reclamo eh, de integrar la conducción. Elida, eh, porque ahora tenemos ley de paridad de género, así que eh, la próxima vez que haya elecciones se va a tener que respetar eso. Ese es el otro punto que eh, se puso de manifiesto en la Convención y que de hecho eh, yo dejé planteada una postura, estamos analizando eh, cómo vamos a seguir adelante con el tema de la ley de paridad porque la prórroga de los mandatos, tal como están estructurados en este momento los mandatos de autoridades, no respeta la ley de paridad. Claro. Entonces, eh, ese es un tema fundamental sobre el que estamos trabajando desde el día sábado, hemos hecho consultas legales pertinentes, porque además sería una afrenta a la historia del radicalismo, eh, no solo a eh, la más reciente con Raúl Alfonsín como abanderado de muchos de los derechos igualitarios de las mujeres, de una Elvira Rawson, que eh, fue una empedernida sufraguista hasta que se logró el voto de las mujeres. Eh, de una Florentina Gómez Miranda, que ha tenido en su autoría leyes que han sido fundamentales y gravitacionales en la vida ciudadana de las mujeres, en el ejercicio de los plenos derechos. Eh, entonces, es imprescindible que el partido haga más radicalismo, que ¿okay? el partido incorpore esta mirada de género, que el partido haga carne y entienda que eh, las mujeres somos el 50% de la población, pero además las mujeres estamos preparadas por nuestra historia, por nuestra militancia, por nuestra formación, por nuestra experiencia para ejercer los cargos públicos que hasta ahora nos han sido vedados, como por ejemplo, ninguna mujer en la historia del radicalismo de la Pampa ha encabezado una lista a cargos legislativos nacionales. Y ese solo hecho debería interpelar por lo menos la posición de varios de los varones y de las mujeres que también hay en el partido, el machismo, el patriarcado, no se reproduce en la práctica solo por los varones, sino que también las mujeres muchas veces tienen un pensamiento patriarcal. Bueno, nosotras decimos que es con ellos, no contra ellos, pero es con nosotras, el 50% somos nosotras. Elida, ustedes siguen planteando que la próxima lista de candidatos eh, para leg la legislativa debe ser encabezada por una mujer, ¿están trabajando supuesto, en eso? Por supuesto, en eso estamos trabajando, estamos juntando avales, uh -huh. eh, queremos que al menos una de las dos categorías esté encabezada por una mujer radical, estamos trabajando para eso, Y de no haber acuerdo, bueno, se plantearán internas que son los mecanismos que prevé nuestra Carta Orgánica cuando no hay acuerdo de lista. Claro. Eh, bien, Herida, no sé si quedó algo que nos quieras decir. Si no, gracias como siempre por estos minutos con Kermes. No, por favor, gracias a ustedes porque difundir las actividades de los partidos políticos es una parte esencial de nuestra democracia. Los partidos políticos no deben ser espacios donde eh, no se sepa hacia afuera lo que se está haciendo, lo que se está trabajando, porque en definitiva es la primera célula, es el primer eslabón de la cadena democrática de gobierno. Entonces es fundamental que los partidos políticos tengan hacia afuera información pública, información de debate, información que le permita a la sociedad saber en qué rumbo estamos trabajando y en ese sentido también una de las cosas que exigimos las mujeres el día sábado en la convención fue acceso a la información partidaria pública porque nos parece un tema central y un tema fundamental. Y hoy además tenemos algo para celebrar en particular las mujeres, las mujeres que nos hemos dedicado, desde hace muchísimos años a la vida política, que es que por primera vez en la historia del socialismo a nivel nacional... Una mujer preside el Partido Socialista y es Mónica Fein, así que vaya nuestra felicitación, nuestra solidaridad con Mónica Fein en particular y con todas las mujeres, varones, con todo el espacio político del de Partido Socialista. Eh, que tengas buen día, Elida, muchas gracias de vuelta. Gracias a ustedes y a disposición. Bien, Elida Diana, eh, de la Red de Mujeres Radicales de La Pampa, pasaba por la mañana cremecera. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. La comunicación debe garantizar el pluralismo informativo y cultural. El derecho a la comunicación es un derecho humano. Radio Permes 106.1 Todas las voces